Bueno, y con esta canción tan especial vamos a la entrevista semanal. En esta ocasión vamos a hablar, eh, no sé si se le puede llamar estrictamente deporte, pero de un juego, y un juego muy local además. Vamos a hablar de bochas. ¿El ajedrez es un deporte? Eh, oficialmente creo que sí. Pues la bochas también. Vale, pues entonces las bochas también. <risa> Eh, vamos a hablar de bochas y lo vamos a hacer al otro lado del hilo telefónico Tenemos a uno de los participantes eh, o a uno de los representantes del equipo de bochas de, de Berriozar Del equipo de BKE, Roberto Larranua, Gabón, buenas noches Gabón, buenas noches eh, Bueno, comentábamos aquí a micrófono cerrado con Kini Que yo pensaba que las bochas era algo muy local, muy de Berriozar muy puntual también del verano o de fiestas, pero estamos viendo que no, que es un juego que se juega también en, en diferentes clubes deportivos y además que estáis jugando, si no me equivoco ahora una liga. Coméntanos un poco cómo ha sido ese paso de, de jugar únicamente en verano, en fiestas a realizar un poco un, un, más, un club deportivo o esa, ese esto de diferentes meses en el invierno también Bueno, pues la idea de esto en principio surge, bueno, aquí como sabéis, pues hay tradición, ¿no? De siempre, de jugar en verano, en el bochategui arriba, y bueno, y los últimos años pues se apuntaron gente de, de fuera, de la chantrea y así, y fue por medio de esta gente que nos comentaron, ¿no? Pues que existía un torneo intersocial y así, y pues para apuntarnos. Lo único que lo veíamos un poco complicado al principio, porque el torneo es intersocial, que le llaman ellos... Pues se participa por club, claro nosotros en un principio pues siempre nos juntábamos alrededor del verano no y así, y lo veíamos un poco complicado porque aparte había que sacar pues eso, cuatro tríos para jugar los fines de semana y así, no y bueno pues al final nos animamos y bueno y en ello andamos, y ahora pues eso, estamos jugando el torneo extinto social y bueno y ahí andamos pues aprendiendo un poco con el tema este. Ilústranos un poco, eh, aparte de gente de Berriozar, has comentado gente de Chantrea también. ¿Qué otros clubes hay o qué, en qué otras localidades se juega Bochas? Bueno, lo de las Bochas es un juego un poco de la comarca de Pamplona. Eh, ahora mismo pues eh, jugamos en Natación, Amaya, Chantrea y nosotros jugamos. Y este torneo se lleva realizando, pero desde hace más de 30 años se lleva realizando. Sí. Uh -huh. Nos comentas que de la, de la comarca de Pamplona Pero bueno, eh, cuando nosotros hemos jugado años atrás o, o por lo menos cuando jugaba Venía gente de Irurzum Por lo tanto, sí, bueno. en la Sacana también también le pegan a, al sí, tema sí, de las bochas En, en Irurzum también hay un bochate aquí, sí en la sociedad de... ¿Cómo es? Iracho, creo que es. Iracho, eh, sí. Hiracha, Hiracha, sí es. Yo sí. Quería, quería hacerte una pregunta, quería comentarte. Estás diciendo que, bueno, que para sacar el torneo intersocial os exigían ser un club, por así decirlo, sacar tres parejas, cuatro, no, cuatro, cuatro, cuatro pues tríos, sí. perdón, uh -huh. sobre pistas o instalación os exigían algo para poder competir. Hombre, en un principio, claro, cada, cada club pone su pista, ¿no? Entonces... Pues eso, nosotros, claro, en un principio no tenemos pista ni nada, entonces Amaya tiene dos pistas y nos cede una de ellas como para jugar nosotros como local. Entonces, pues eso, nosotros jugaríamos las partidas de locales, jugaríamos en, eh, en Amaya, en la instalación deportiva Amaya. Y eso, no sé... De, a ver si aquí conseguimos que nos hagan un bochategui para... Es una pena, ¿no, Roberto? Teniendo gente que está animada a tirar del carro, vamos a decir, teniendo gente que ya está estructurada, teniendo tradición, además, como sí. hay aquí en Berriozar... Y nivel. y nivel. Y nivel. Es una pena no tener una instalación para poder practicar también este deporte en la, en la temporada invernal. Hombre, es una pena porque, yo que sé, ahora mismo hay mucha afición aquí a emberrizar. No sé, en verano nos juntamos 20 tríos y eso mueve mucha gente. Y, pues sí, sería bonito, ¿no?, pues que nos harían aquí un, un bochategui pues para darle continuidad al torneo de vera, que se le hace en verano, que se hace y para poder jugar en invierno y, pues, para organizar más torneos y esas cosas. Sí, estaría muy bien. Estás hablando de forma hipotética. Sería bonito, sí. sería... Pero bueno, claro. nosotros sabemos que el BKE... ...la sección de bochas, por así decirlo... ...ya se está moviendo, ya está recogiendo firmas... ...ya ha hablado con el Ayuntamiento... ...nos puedes comentar un poquito cómo va ese tema... ¿Qué, ...qué planteamiento hay por parte del Ayuntamiento... ...bueno, sí, estamos manteniendo conversaciones... ...así con... ...con el representante de deportes del Ayuntamiento... ...con Pachinzue... ...hemos tenido varias reuniones con ellos... ...y bueno, pues es un poco en torno... ...pues al dinero que pueda haber en inversiones y así... ...pues a ver cómo está... ...hemos también ha ido el aparejador... ...a ver un poco sobre el terreno... ...donde se quiere hacer el bochategui... ...o el supuesto bochategui... ...y ahí pues sobre el terreno y así... ...estuvo cogiendo medidas y cosas así... ...pues para hacer un pequeño proyecto... ...de cuánto dinero estaríamos hablando... ...pues de lo que costaría, ¿no?... ...y sobre eso pues a ver si se podría hacer o no... Si no me equivoco además... Eh, ...estaríais dispuestos los propios jugadores ayudar con vuestro trabajo, ¿no? Sí, eso es, o sea, nosotros estamos dispuestos a hacerlo el tema nozolano... ...o sea, lo que pedimos es que nos dejen el, el terreno... ...y bueno, si hay una subvención para poder hacerlo, pues... ...luego ya, todo el trabajo lo haríamos nosotros. Uh -huh. sí. eh, una pregunta... ...el bochategui que hay en, en Berriozar arriba, en, en, las, en, en la puerta del viejo. atrio, en uh -huh. el casco viejo... Eh, ¿Tiene las mismas medidas que los que se utilizan o los que tienen en chantrea o, o es algo diferente? No, es diferente, es mucho más pequeño. No entraría dentro de las reglas, de, la, de las medidas no entraría. Entonces, claro, para pa el torneo este tampoco valdría ese, ese bochategui. Tiene que tener unas medidas reglamentarias, que son 12 de largo por 3 de, de ancho. Tiene que tener el bochategui. 12 metros de largo, por lo tanto... De, de, el, el arrimar la, la bola, al bochín, vamos a decir, a, a 4 o 5 metros que podría estar, o 6 metros en el bochategui de arriba, a, a 11 metros que te puedes sí, ir, sí, eh, sí. me imagino que el cambio para vosotros también, acostumbrados a jugar en el bochategui de berriozar a jugar a los de fuera, habrá sido importante. Sí, se complica mucho más la cosa. Aquí, hombre, las distancias, lo que dices, se acortan mucho más y, bueno, pues quieras o no, pues es más fácil ahí arrimar. Luego ya, cuando vamos a estos campos, pues, ¡fuah!, se nos bueno, se nos hace muy difícil, sí. Y bueno, y eso, los resultados, pues bueno, hemos ganado de los que hemos jugado, solo hemos ganado un partido, pero bueno, ahí andamos aprendiendo y... A y la bien. pelea, a la pelea. Sí, sí, a gusto, hay un ambiente muy agústico, muy bonito y así. Y nada, y en ello andamos, a ver. Eh, nos comentabas eh, que cuatro tríos hacía falta... Eh, ¿Son los tríos fijos? O sea, ¿cada trío siempre son los mismos o vais conformando los tríos conforme las necesidades? Hombre, en teoría se tienen que dar nombres del, del, del trío que va a jugar y demás, pero bueno, hay flexibilidad, o sea, podemos cambiar hasta dos jugadores, se pueden cambiar. Uh -huh. O sea, con lo que esto conlleva, que conlleva, que aparte de los 12 que es que supone que jugaríamos habituales, pues hay más, más gente alrededor, o sea, que, que hay que contar con más gente para poder jugar, ¿sí? uh -huh. mm. eh, ¿cuál es en estos momentos la potencia, vamos a decir, en este mundo de las bochas? ¿Quién es el favorito para llevarse este torneo? Uh, el favorito, pues bueno, como todos los años ahí andan peleando entre Amaya y, y Chantrea, y andan peleando. En estos momentos en cabeza creo que va Chantrea, pero... Por 10 bochas a favor o algún rollo así creo que van. Sí, uh -huh. pero bueno, tendrán pelea. Entre Amaya y, y Chantrea suelen andar todos los años ahí peleando, sí. Eh, ¿Esperemos que Berriozar también esté ahí en la pelea de que unos años? Sí, sí, tranquilamente. Con la afición que hay aquí, en cuanto tengamos nuestro bochategui para poder entrenar, eh, tranquilamente, sí, sí, a pelear con ellos ahí. Hablabas año, aprender y así hablabas de afición, eh, es importante también un poco, y lo hemos dicho en todos los deportes, el trabajo que se hace con el deporte base. En los últimos campeonatos aquí en verano se han realizado diferentes campeonatos también para chiquis, ¿no? Para que se vayan aficionando a este mundo de las bochas. Sí, aparte del torneo que hacemos para los mayores, se suele hacer un torneo infantil, ¿no? Pues para potenciar también lo que dices, el... Que venga gente desde abajo, o sea, que no se quede solo en los mayores para que disfruten también los pequeños y así pues que haya cantera y que tenga continuidad el tema Entonces, eh, eh, cuando vamos me... a Maya, fue, fue un poco curioso vieron aparecer a... a ...a Manex y así, a esta cuadrilla... ...vieron para jugar, ¿no?... ...16 años fueron a jugar... ...y estos chavales juegan... ...les vieron tirando las primeras botas y, ...y los hombres se quedaron encantados... ...ojo, de más contentos... vier ahí a gente joven que participe en esto... ...pues, se quedaron alucinados... ...sí... ...eso decía, eh, en Navidades también... ...se realizó un torneo relámpago... ...vamos a decir... ...y unos de los finalistas eran chavales... ...muy, muy jóvenes, de 16, 17 años... Sí, este año, pues bueno, pues si sí, intentamos hacer un torneo relámpago, ¿no?, en previsión del tiempo, claro, eh, y la gente lanzó ahora y ¿por qué no hacemos en invierno un torneo y demás?, y, pero el tiempo y así, pues bueno, al final nos animamos, el tiempo nos respetó y sí, y salió un torneo bastante majo, estuvimos 10 tríos y así, y sí, a la final llegaron pues eso, unos chavales jóvenes y, y bueno, que hay cantera aquí, sí, sí. Pues muy bien, Roberto. No sé si quien ni tiene otra pregunta en la recámara. No, a preguntar no, simplemente lo que le decimos a todos los invitados que desde aquí, ya sabes, Roberto, que bueno, si nos queréis enviar los resultados de los partidos, nosotros toda la información que nos mandéis la, la diremos, la haremos de actuaremos de altavoz de del BCE Bochataldea o como como, como salga llamar llamar. Sí me cae Bochataldea ¿sí? Bochataldea y que bueno pues si nos dais los resultados entraréis aquí a formar parte de de este programa y por otro lado me darte a ti pues lo que quieras unos segundos porque tampoco tenemos mucho tiempo para que puedas decir lo que lo que quieras libremente tu petición a, a la gente que nos está escuchando no, sin más pues nada pues que que todo el mundo que se quiera animar a jugar a Bochat pues bueno cuando tengamos el Bochateki pues que ahí estará y, y adelante con eso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ...sin más... ...¿siguen todavía las, la recogida de firmas o los entregaron ya al ayuntamiento?... ...no, ya entregamos, ya... ...sí, di una instancia, metimos una instancia para que quedaría constancia, ¿no?... ...que recogimos una, firmas y así... ...y no, ya están en el ayuntamiento, sí... Pues muy bien Roberto, muchas gracias por atender a esta llamada de Aurrera betty pero no te queremos dejar escapar sin hacerte la última batería de preguntas rápidas, lo que nosotros denominamos la tanda de penaltis, que son cuatro o cinco preguntas rápidas para contestar con una sola palabra. Vale, pues. Comenzamos, como hablamos de bochas de las antiguas, bochas blancas o negras? Blancas. Eh ¿Dos compañeros con los que formar trío? El Rubio y Oscar eh, ¿A la hora de lanzar el bochin hacia las paredes o hacia el medio de la pista? Al centro ¿A rimar o char? Arrimar <risa> Es mentiroso ¿Y no? <risa> Venga, una de las difíciles, el último libro que has leído Ahí wow. lo le hemos pillado esa Ni, es, ni esa, me acuerdo Esa es buena Ni me acuerdo <risa> Bueno, un compañero con el que jugar a pala, que sabemos que también le pegas a la pala. ¿Un compañero con el que jugar a pala? Eh, joder, pues he jugado con, con José Mari. ¿Jamón, queso o vino? De premio. ¿El queso? Eh, estoy contigo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo me quedo con el vino. Eh, Roberto, es que ricasco vale. os e gote a gatík. Eh, mucho ánimo a seguir, como decías aprendiendo en esta nueva andadura, de en este nuevo proyecto y a ver si entre todos logramos que ese bochategui esté en Berrizar, porque hay tradición y porque en Berrizar se lo merece uh -huh. vale, es que ricasco sube y va agur, mira es que es agur, vale, agur.